Hasta hoy día, hasta la fecha tenemos más de 100 niños estudiando, pero queremos duplicar esa cantidad porque tenemos niños que están en casa, que están en algunas unidades educativas que no reciben el mismo cariño de lo, de sus compañeritos y del mismo personal docente muchas veces. Entonces, eso queremos eliminar. Me dirán, tal vez van a separar, no vamos a separar, sino hay niños que realmente necesitan una atención especializada no solo van a ser profesores, sino también van a tener alguno alguna asistencia técnica de los trabajadores del centro de rehabilitación. Esta estructura cuenta con las condiciones para poder albergar esas especialidades. Sí, nos han dado, esas son las características que nos han dado, o sea, generalmente nosotros coordinamos con los con la parte del Ministerio de Educación, más particularmente con la educación con la con el mismo Ministerio de, del área, ellos nos dan las características del modelo, las o sea no es una aula común cualquiera tiene que ser el, las condiciones que exige la norma tiene que cumplir entonces por eso cuesta un poquito caro han debido ver los ambientes son bastante amplios y van a tener también muebles de eh, equipo de mobiliario que exige también que conocen los trabajadores de ahí del centro ¿Cuál es la inversión en este centro? Estamos 2.6 millones de bolivianos el, el, la infraestructura el equipamiento no tengo todavía dato exacto pero sí estamos eh, hemos pagado, hemos hecho elaborar juntamente con la educación eh, regular con pupitres eh, hemos, pero no es no es el mismo el mueble es otro